Esto nace a partir de un pedido de los vecinos, surge en el momento en que estábamos colaborando activamente en, en el armado del muñeco acá atrás, este, uh -huh. venían vecinos que tienen que ver con el quehacer cultural y nos planteaban esto, de que estaría bueno por ahí agregarle... Ellos hablaban del muñeco, ¿no? Agregarle algún número ahí como para complementar y que sea más este, vistosa la, esa fecha ¿no? que se conmemora acá en el barrio. Y bueno, dado que no se pudo en ese momento, porque también era muy sobre la fecha, eh, seguimos en diálogo y bueno, con el colectivo de artistas de acá del barrio, eh, colectivo de mmm, promoción cultural como el grupo de ellas rock uh -huh. que son un, un colectivo cultural de mujeres que organizan este tipo de eventos y en lugares cerrados la organización la fundación honest asociación civil de rock al palo del barrio guido ellos se especializan en hacer los en recitales ahí en su barrio con generalmente difunden heavy metal Eh, la Coadvi, que es un, una fundación de acá del barrio Santa Clara, de oleateros, este... Mm. Bueno, eh, me propusieron a ver qué se podía hacer, nos juntamos acá en la Junta y bueno, eh, después de algunas reuniones eh, encaramos eh, este colectivo más amplio donde nosotros como Juntas también estamos incluidos y que hemos denominado Santa Clara Presenta y en esta ocasión, eh, plazas culturales, eh, porque plazas culturales, como decía, tiene que ver con el espacio público, un espacio común. Este, que los vecinos ven que transitan diariamente pero por cuestiones ya. también debe tener que ver con la pandemia se han alejado un poco de los espacios comunes para de socialización, digamos entonces nos proponían que por lo menos una vez al mes este, concurriéramos a alguna de las plazas e hiciéramos este, tipos de eventos culturales para lo cual se convocó artistas, artesanos y emprendedores ¿Cómo? Para darle un, una mejor eh, imagen ¿no? al evento. Uh -huh. eh, en principio estaba destinado a la gente de acá de Santa Clara, eh, gente que está vinculada a la cultura. Bueno, y ellos planteaban que no todo el mundo tiene la posibilidad de salir de, de vacaciones, que mucha gente acá en el barrio y ¿por qué no armar un espectáculo para el barrio? Lanzamos la convocatoria y eh, felizmente explotaron los teléfonos de la gente que había puesto su número, para lo cual tenemos ahora más de 30 números anotados este, que para una primera convocatoria es muy difícil que puedan presentarse todos, así que eso... En la semana estaremos este, organizando ¿no? con los músicos este, uh -huh. para ver quiénes van a participar de los distintos eh, de las distintas plazas marcelo está planificado para distintas plazas para un espacio solo cómo va a ser organizado eso? bueno en principio era una uh -huh. sí pero dado que la convocatoria superó las expectativas y eh, Estamos pensando, bueno, la primera plaza va a ser el 11 de febrero, elegimos Plaza Luciana Peralta, que está allá en una zona de un hipermercado que hay acá en el barrio. Uh -huh. este, eh, elegimos eso por el tema de logística e infraestructura, que es una de las mejores plazas que tenemos acá en el barrio. Y nada, y después bueno, si sale todo bien, este, replicaremos en otra plaza, puede ser esta que está acá, que es la Negro Espinosa, o puede ser la que está unas cuadras más allá, que se llama Beto Ayala, uh -huh. eh, que ahí, bueno, vamos a tener que gestionar algunas cosas como para poder hacer lo mismo que tenemos pensado hacer en Plaza Luciana Peralta. Bien, entonces es un espacio para que se encuentren vecinos y vecinas y para que también los los distintos eh, las distintas personas que estén dedicadas a la cultura tengan un lugar también, ¿no?, para mostrar lo suyo. Exacto, por eso convocamos también a los artesanos de acá de Viedma para que puedan poner un puestito, un stand... Este, que bueno tenemos que juntarnos con ellos para ver cómo nos vamos a organizar y también algunos emprendedores que quieran sumarse este todavía hay espacio digamos eh, el tema de los, los espectáculos eh, ya es, es como que estaría medio cerrado por el tema de que ya te digo tenemos mucho más de lo que podemos meter en un solo día y nada pero eh, Eh, básicamente eso, ahora es no queda el tiempo de organización y difusión. Bien, Marcelo, te agradecemos. No, no, por favor, gracias, muchas gracias a ustedes.